Estaba revisando unos archivos que estaba preparando para el Consejo. Ajá, ¿resistís al archivo? Sí, calculo que sí. Ajá, Nada es una ironía, por supuesto. Eh... No, eh, mira, yo digo que eh, reconocer los errores, uh -huh. o sea, eres humanos y reconocer los errores es parte de un proceso que todos debemos hacer, uh -huh. así que eh, los archivos... Eh, Son eso, son el pasado y son lo que nos construyeron y lo que nos hacen ser lo que somos hoy. Uh -huh. No tiene nada de malo. Bien, y en este caso, lo que yo soy, una precandidata a intendente? No, te puedo decir. Muy no fuerte para muy, muy fuerte para que desarrolle un poquito. Sí. En dos semanas, Sergio va a presentar sus 100 candidatos a intendente por la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata. Bueno, Jorge, ¿ves que vos decías que desarrollo y me estás respondiendo que en dos semanas se lanza? No, yo digo que Sergio va a presentar claro. sus candidatos. Bueno, está bien. En es Mar del... Está bien, ¿En ¿Es Mar del Plata? Uh -huh. ¿Qué fecha? Decime que no coincide con un feriado. Claro, por favor. Decime que no enganchan, justo un viernes, sábado, domingo presenta el jueves a las 7 de la tarde. Mira, mira, te digo que Sergio siempre hace todos los actos, los feriados, ¿por qué? Sí, porque es un la mayoría plomo. de la gente trabaja. Sí. Entonces es difícil cuando vos eh, no tenés las herramientas. Sí. O, es una elegante vos, salida una la vez, la tuya, muy ingeniosa. Una vez de, eh, dijiste los fierros. Los fierros, sí. No, no tenés los fierros para andar movilizándote uh -huh. y estar solamente dedicado a este asunto. Claro. Entonces. Eh, cuando la gente trabaja y milita por convicción, uh -huh. no por un sueldo, y sí. necesita los feriados para ir a hacer A mí me invitó ¿verdad? el masismo a ir al último acto de Sergio. ¿A dónde? Y creo que, que era un feriado, era el 2 de abril. Y fue el acto en la rural. Tenía invitación del masismo para ir. Unos amigos míos me invitaron. ¿A la rural? pasa que si iba al acto de Sergio, cuando volvía no entraba. A casa. A casa no entraba. Por eso está muy bien ella y dice. Eh, nosotros caminamos juntos. Claro. Entonces, pero igual está, fue una, una muy ingeniosa e inteligente salida. Está rápida. Eh, sí. Claro, porque eh, después también esa es lo que plantea es una verdad relativa. Eh, está bien, está bien fundada. Lo otro es meten un fin de semana, está muy bien, está, está para, la, para la reflexión. Claro. Es, también la es otra verdad. También es otra verdad relativa. Es otra Mira. verdad relativa. Eh, por lo general, por lo general, usan los fines de semana o los feriados, sean o no largos, eh, sean o no puentes, ponele, te cae un miércoles, sí. bueno, es un miércoles, igual, uh -huh. no importa. Porque es el día que realmente la gente puede ir, de, esto es una realidad dentro de nuestro espacio. Uh -huh. Hay otros espacios donde... Eh, Lo que es la fuerza política tiene donde contener por ahí a sus militantes o uh -huh. tiene militancia rentada y esa militancia puede ir cualquier día, a cualquier horario, a cualquier lado. Ah, bueno, como, como digo, esto digo: eh, Cambiemos te clava el retiro espiritual en Chapadmalal y te lo clava y después el PJ te mete el encuentro de Santa Teresita. Santa Teresita, en enero, febrero <ríe> y marzo, mete PJ. <ríe> Para sacar un documento que se hizo en noviembre. Claro. claro. Que, que, que está, archivo, está en el warrant desde noviembre el documento. Claro. En, general, en general, es así. Bien. Eh, mm. che, che, escúchame, porque uno de los motivos de, de la convocatoria tiene que ver con lo siguiente. Eh, está el, el, el programa que ustedes llevan adelante por los barrios con respecto a la garrafa, pero sí. ahora le suman, esto hablando en serio y demás, ¿no? Eh, una canasta de alimentos básicos también a un precio eh, accesible, digamos, ¿no? Sí, en realidad el programa de la canasta básica también lo habíamos hecho hace dos años. Uh -huh. El tema es que cuando nosotros empezamos con este proyecto, el, bueno, nosotros obviamente el, la mercadería la compramos en un mayorista uh -huh. y la vamos al mismo precio, exactamente el mismo precio que nos sale en el mayorista al vecino, uh -huh. para que el vecino... Bueno, entonces eran 8 productos a 100 pesos en ese momento. De repente empezó a irse toda la economía por la ventana y los productos empezaron a aumentar de forma astronómica uh -huh. y eh, imagínate que de 100 pesos a 8 productos pasamos a 7 pesos, 180, eh, 7 productos, digo, 180 pesos. Entonces nuestra inversión eh, se nos iba y en vez de poder seguir teniendo... Eh, 100 bolsones de mercadería para llevar al barrio se, se achicaban a 70 eh, 60, 50 cada vez se nos iba yendo hasta que lo que habíamos invertido en un principio ya no lo teníamos más ni siquiera para reponer los bolsones uh -huh. entonces bueno, lo dejamos de hacer por un tiempo y ahora lo volvemos a implementar uh -huh. eh, ¿Y qué incluyen esos productos? Incluye... La canasta, perdón Sí, la ganancia es eh, harina, aceite, uh -huh. azúcar, puré de tomate, arroz, fideos, eh, ¿qué más? Eh, polenta y harina, creo que ya te dije. Uh -huh. Sí, harina, sí. Uno, dos, tres, mira los estoy viendo. Aceite, polenta, puré de tomate, harina, arroz, fideos y azúcar. Bien, eh, y, y esto, esta, esta canasta eh, la pueden eh, adquirir mañana, donde ustedes están con el programa de acceso a la garrafa, eh, digo, garrafa solidaria para que se, que se entienda. Sí, eh, nosotros decimos garrafa solidaria también. Ah, bueno, garrafa solidaria. Entonces me lo tenía en algún lado, lo, lo repetí por algo. Eh, mañana van a estar entonces en eh, Máximo Paz, ¿no? Mañana vamos a estar en Máximo Paz y el viernes seguramente. Vamos a estar en eh, Villa Adriana, León todo uh -huh. lo que es corredor de Ruta 205 y Martimota. que A ver, yo ayer, el otro día me llegaban algunos proyectos eh, sí. que se presentan en Consejo Deliberante y había uno que se llamaba Programa Garrafa Municipal y sí. que indicaba, bueno, solicitar eh, al Ejecutivo que gestione con la empresa local, que, que se estraga poner a disposición un transporte necesario para la venta de garrafas de 10 kilos en los barrios y localidades, el precio que se realiza en la planta. Y me lo había mandado el proyecto, ah, pero el que me lo mandó, sin mostrarme las firmas, y era una hoja en blanco. Y creí que habías presentado vos el proyecto, teniendo en cuenta que es lo que hacés semana tras semana en los barrios. Y no lo presentaste vos, sino que lo presentó el presente para la victoria y más exactamente el concejal Alejandro Sinmena. ¿Qué, qué te pasó cuando lo viste? Eh, por un lado, dije eh, una cosa que es obvia, que nosotros no podemos legislar para beneficio de los particulares. Por el otro lado, eh, un proyecto de resolución que debería ser ordenanza, porque si no es meramente electoralista. Y por el otro lado dije, eh, bueno, una cosa más que nosotros hacemos, en la que le marcamos agenda al Ejecutivo, porque... Al final están haciendo todo lo que nosotros hacemos. ¿Vos lo vinculás a Simena con el Ejecutivo? Ahí está en el bloque de ellos. Bueno, viene de diferenciarse con algo muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, pero si vos me dirás eso, y yo te sigo diciendo, están en el mismo bloque, están en el mismo espacio. Más allá de que... Eh, él tenga su espacio particular y personal, comparten una misma bancada, por así decirlo, y claramente nuestra actividad es una actividad que es muy buena, tiene muy buena repercusión y se le está pidiendo al Ejecutivo que haga lo que nosotros hacemos, por lo tanto estamos marcando la agenda. ¿Por qué decir ¿Sí que si es de resolución con... es electoralista? Porque no tiene ningún tipo de órgano de aplicación, no tiene ningún tipo de control a ver de si lo están haciendo, si no lo están haciendo, cuándo lo hacen, en dónde. No tiene realmente eh, alguien que diga, bueno, a ver, si el municipio lo hace por tanto tiempo, porque no es una emergencia en el costo del gas. Entonces, no es, tiene que ser por 24 meses. Es un plan que se supone que... Eh, tiene que ser para siempre. Entonces, si el municipio no lo está haciendo al plan porque la empresa no está dando los precios que tiene que dar, de repente tiene que haber algún tipo de sanción. Como eh, existen las sanciones, un ejemplo, cuando estaba Precios Cuidados. Entonces, si vamos a hacer un plan realmente para el vecino, el plan tiene que ser bajo una ordenanza. Uh -huh. Ahora, si es una iniciativa como es la nuestra bueno, es otro tema nosotros hacemos con el que justo podemos con el, eh, con el que nos da es más, nosotros le estamos llevando a los barrios 20 pesos más barato que la planta de gas que hay acá en Cañuelas entonces eh, es otro tema pero si es desde el Estado si es el Estado el que va a hacer un plan, un proyecto tiene que estar mediante ordenanza. como todo oh, lo que es, o sea Si nosotros lo vamos a legislar, ahora si lo crea el Ejecutivo, el Ejecutivo lo tendrá que crear al plan y ponerle el ente que lo regule, de aplicación, de control, de todo. No puede ser así nomás, porque es el Ejecutivo. Uh -huh. no, no te cayó muy bien. No sí me parece excelente. Me parece excelente. Es más, nosotros eh, presentamos hace un montón y lo venimos diciendo hace un montón de que hay que hacerlo a esto en todos los barrios, pero también le dijimos al Ejecutivo y presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante de que ponga las alarmas vecinales que nosotros estamos poniendo desde el Ejecutivo. Esta semana me pidieron más de 10 personas poner la sirena porque habían sufrido ellos y alrededor de 5 a 6 personas en su manzana robos y robos con violencia. ¿Entendés lo que digo? Uh -huh. Los planes tienen que ser desde el Ejecutivo y tienen que ser masivos, porque tienen que llegar a todas las personas. Pero tienen que tener un ente regulador. Tiene que haber alguien que controle eso. Porque es un plan desde el Ejecutivo, no es el plan de una concejal que lo hace a todo pulmón o de un particular. Y al particular, además, lo controla el Ejecutivo también. Así que... Eh, el mismo ejecutivo debiera tener algún tipo de control sobre sus planos eh, ¿se te está haciendo difícil la convivencia con el oficialismo? por lo visto a ellos se les hace difícil la convivencia con uno pero no, yo no tengo ningún problema ha sido muy crítica de Cambiemos ella? yo soy muy crítica de todos, critico tanto a Cambiemos como al oficialismo, lo que me parece que está mal esto me... Es lo que yo creo que debemos diferenciar en todos los sectores a ver, si vos criticas algo de Cambiemos no es que sos kirchnerista y si criticas algo del de Ejecutivo local no es que sos de Cambiemos uh -huh. simplemente sos, y lo dije en el inicio de sesiones sos un vecino tratando de legislar y gestionar para otros vecinos y eso es lo que todos tenemos que tener en mente, porque no se olviden que es Acá no estamos, como en el Congreso Nacional, que después salís a la calle y no te conoce nadie, o como en La Matanza, que eh, los vecinos no saben ni quién es el concejal. Acá estamos en Cañuelas, y cuando vos salís a la calle, todos los vecinos saben lo que vos hiciste. Entonces, después tenés que darle la cara al vecino, y decirle, no, mirá, ¿sabés qué? Yo en el Consejo no discuto sobre los pozos de las calles y las ramas, y toda la mugre que hay en los barrios, porque... No, esos temas no se discuten, ¿sabes qué? En el Consejo Deliberante lo que discutimos es qué camisa tenía puesta María Eugenia Vidal. ¿Qué te dice el vecino? Uh -huh. Sí, sí, dedíquense a otra cosa. Y bueno, ¿cuál es el trabajo de, del concejal al final? ¿Ser crítico de moda, ser crítico de programas televisivos o legislar en cuanto a los problemas de la comunidad cañolense? Ahora, vos coincidís, teniendo en cuenta que, que, que, que vas para ese lado ahora en este caso, discursivamente no en, la, en tu intervención, que los temas nacionales afectan la economía local, digo porque lo que vos estás planteando es un poco también el sentir que expresó en su momento eh, el precandidato de Cambiemos Santiago Magoy diciendo discutamos cuestiones Locales porque los temas nacionales nosotros no, no, no tenemos acceso y alcance para poder legislar al respecto, sí de lo local. Y ahí lanza una batería de inconvenientes que tendría, de acuerdo a la óptica de Magoy, el gobierno. Vos, en este sentido, so, vas en la misma línea o decís, en esto estoy de acuerdo, pero también cuando el eh, bloque oficialista dice si la economía va como va, claramente los comercios que hoy hay cerrados en Avenida Libertad hay funcionarios que hablan de 70 comercios cerrados en la, en el casco, eh, perdón, en la, en la zona centro, Re, esto está definitivamente relacionado con la economía eh, nacional y el proyecto económico que encarna Cambiemos, no podemos no hablar de esto. Que, que, Totalmente, yo creo, que, yo creo que no podemos gastar dos horas de nuestro tiempo discutiendo qué dijo fulanito en el uh -huh. programa de televisión de Menganito, porque eso es todo, eh, me dijo que dijo que le dijo, Sí, pero sí podemos discutir durante dos horas, si quieren, de políticas de Estado, nacionales, provinciales y municipales. Políticas de Estado, discutamos política, no discutamos el chisme, no discutamos el eh, me dijo, no discutamos lo que llevaba puesto, ni con quién estuvo, ni a quién le dio un beso, discutamos política. Eso es lo que nosotros hacemos, política, no lo otro. El chimento se lo dejamos a Rial y a todo el resto. Uh -huh. eh, retomamos de nuevo el tema que tiene que ver con la actividad Que me parece interesante para que no lo pierda de vista También el oyente que está del otro lado Mañana eh, se van a estar presentando entonces En Máximo Paz con este programa de Garrafa Solidaria eh, uh -huh. Generalmente llegan allí a las 10 de la mañana Y se extiende esto hasta la 1 de la tarde Minutos más, minutos menos Van con la garrafa y le suman a esto La canasta de productos básicos eh, Con un valor de 180 pesos Son 7 productos a precio total de costo el, el valor de la garrafa, ¿cuánto es? 280 pesos Bien, y el viernes van a estar sobre el corredor de Ruta 205 Ya viniéndose para este lado, digamos eh, sí. Zona Villa Adriana y demás A Villa Adriana, Los Novales, Leven, todo este otro sector que nos queda por acá. Atrás. Bien, ¿Qué, ¿en qué lugar puntualmente? Mañana en eh, Mañana la, en la plaza, plaza. Sí, en la plaza de sí. Vaperón, frente a la Escuela 28. En, tal cual, ah, en la plaza de Vaperón, frente a la Escuela 28. Y en, en el resto de las localidades estamos en todas en la plaza, excepto en Villa Adriana, que eh, estamos en la sociedad de fomento. Bien, y me queda un tema más. Sí. Eh, que nos llegaba la, la invitación, que también te pido alguna reflexión, creo que ya lo habíamos planteado nosotros en su momento con uno de los eh, dirigentes jóvenes que, que trabaja con vos, con Delia Corte Tomás, ¿no? El, Tomás sí, Delia Corte, con Tomás de Corte. Eh, que, porque mañana mañana 25 a las 6 de la tarde se va a estar dando una charla en la Plaza San Martín eh, que tiene que ver justamente con eh, una información, un desarrollo toda una una cuestión vinculada al primer votante, destinado justamente a ese público, digamos, donde mi voto, donde voto, mi voz es mi voto, de algún modo es la, la consigna de la convocatoria, esto será mañana entonces en la Plaza San Martín a partir de las 6 de la tarde, digo bien. Sí, mañana a las 6 de la tarde en la Plaza San Martín va a estar viniendo eh, un referente de juventud del Frente Renovador, que fue compañero mío candidato a diputado. Y va a, ir a dar la charla En realidad no es una charla con tintes eh, político partidario Sino informativa Sobre el plan eh, Voto Joven, ¿no es cierto? Que es cómo tenés que averiguar dónde votar Qué es lo que se vota Qué es el corte de boletas Qué pasa si voto en blanco Cuestiones básicas para los chicos Que votan por primera vez Y por otro lado también hay mucha gente grande Que por ahí... Eh, no lo saben, ayer un ejemplo uh -huh. estaba hablando con un chico que tiene 27 años y me decía ah, pero yo no sé ni qué son las pasos ni esto, ni lo otro le pero vos ya votaste un montón de veces bueno, pero yo voy porque me dice mi viejo que tengo que ir y voy bueno eh, la importancia de eh, saber qué es lo que estás votando para qué lo estás votando eh, cómo se puede realizar un voto si, si vos querés O sea, hacer un voto eh, eh, cortando boletas, si vos querés votar en blanco, si vos querés votar nulo, lo, lo que vos necesitas saber, todo eso se va a estar explicando mañana.